Buenas tardes. Buenas tardes. Alcalde de Chaparral, ¿es cierto que no lo invitaron a la socialización del plan de desarrollo del gobernador Barreto? No tengo información si era una socialización del plan de desarrollo o no. Lo único que sé es que el señor gobernador estuvo en el municipio de Chaparral, en uno de los colegios de bachillerato y convocaron los estudiantes para hablar de temas de educación con algunos padres de familia pero la verdad no no no no tuve conocimiento de esa llegada del señor gobernador al municipio de Chaparral. ¿No se entiende, siendo usted el alcalde, por qué no lo invitaron? Pues eso es lo que uno se pregunta y eso es lo que hay que preguntárselo al señor gobernador, cuál, qué razones tiene. Nosotros estábamos por la mañana igualmente en un foro muy importante de paz, donde estuvo la embajadora de Suecia, el, directo, el gerente general de Itajén, Gen, donde estuvieron eh, personas muy importantes, el Defensor del Pueblo, un foro sobre paz territorial. Tampoco entiendo cómo el señor gobernador, estando en Chaparral, porque no fue el foro. Eso es lo que me pregunto, ¿no? Eh, eh, pero no, no tengo no tengo nada más que decir al respecto. Las relaciones con él han sido eh, amigables. ...pero no he tenido el contacto directo con él... ...para poder hablar de temas de gobierno. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo sigue la estación del SICA en Chaparral? Lo del SICA pues sigue... ...sigue siendo... ...de llamado de atención para... El, ...la administración municipal... ...hay brote de SICA todavía en el municipio... ...como también de... ...de lesmaniasis... ...estamos haciendo una... Vamos a empezar una tarea ahorita de prevención con algunos recursos que tenemos del municipio de Chaparral para tratar estos temas, eso también se lo al señor gobernador para que también tuviera conocimiento de qué es lo que está pasando en el municipio en, en relación con estos dos eh, flagelos que se están evidenciando en el municipio de Chaparral. ¿Cuántos casos se tienen en este momento y si hay maternas en, eh, con el SICAS? Hasta hace 8 días, 15 días atrás teníamos reporte de 16 casos de Zika y el esmaniasis es un brote ya considerable en lo que tiene que ver con el corregimiento de Calarma que es donde más ha pegado la esmaniasis por aquello de la temperatura, del clima que Calarma es más propicio para esos para esos eh, flagelos y también porque la última intervención que se hizo no se hizo en el corregimiento de Calarma y eso ha hecho que Calama volvió y se evidencia otra vez el brote de lesmanianos. Señor alcalde, cambiando de tema, se han conocido unas amenazas contra unos alcaldes del Tolima en las últimas horas. ¿En su caso ha recibido algún tipo de presión, algún tipo de amenaza, intimidación contra su ejercicio laboral? Así de manera directa que le llegan al alcalde, usted tiene que irse de chaparral, no. Pero sí personas que se le acercan a uno... Eh, ...que no conozco, no, desconozco quiénes son... ...pero que sí tratan de decirle a uno cosas como... ...usted se robó las elecciones... ...usted eh, no fue limpio en las elecciones... ...usted no tiene la legitimidad para esto o aquello... ...todo debido a lo que sucedió en las elecciones, ¿no? ...todo debido a lo que sucedió en los escrutinios de, de Chaparral... ...pero... Pero ha así una amenaza directa contra mi vida o contra la familia, no hemos tenido todavía una situación de esa naturaleza.